estamos repartiendo acá los folletos, hay varios, varias gente que se, que nos dijo que en, por ejemplo, en Chisla, en Villa San Martín, en El Chingo, que se le corta la cañería, y que tardan bastante tiempo en ir a solucionar. Ellos se quejaron de ese que si bien a ellos no le cortan el agua, pero sí la reparación es tardía y que ellos siempre están llamando y que no, no tienen una atención a los teléfonos que ellos han dado, el 0800 o otro teléfono más, que están a disposición de los vecinos, que no lo atiende nadie y que si lo atienden le hacen hacer un, un expediente y bueno, pasan varios días para que puedan atender.